¡Un, dos, tres, uno, dos tres, son! ¡Canción! Nuestra única ambición es luchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. ¡El esferón. dos tres cuatro con el uno dos tres que por la hay que marchar por un vazo muy parcial pisoneando hierba y mantorral